El fiscal que se hizo cargo de la causa hace poco tiempo ha dispuesto una serie de medidas orientadas a la investigación, entre ellas eh, una muestra eh, de ADN y mitocondrial para hacer una comparación con cabellos humanos encontrados en la ropa de Paulina que no eran de ella, no, no eran cabellos humanos de ella, Eh, y esas pruebas, esa prueba se, se muestra se las va a comparar con 12 personas que están sospechadas de haber participado en el homicidio de Paulina. Entre ellas, uno de los hijos del gobernador Alperovic, de nombre Gabriel, y él, y otra persona es el hijo del secretario privado del gobernador, que se llama este, sospechoso Sergio Caleño y 10 personas más que se le va a extraer también. Eh, hace más de 8 años y el fiscal que tuvo a su cargo la causa un un hombre un pervertido de que se llama Carlos Albaca forma parte de la banda de encubridores que que tiene esta causa y que por lo que no se descubre de los homicidas, no hizo las pruebas, no no tomó las medidas correspondientes, al contrario, se dedicó a amparar a los delincuentes.